María, gracias por atendernos ¿eh? Sí, buenos días Bueno, queríamos saber qué sucedió esta mañana Que, eh, bueno, llamó la atención a, de los medios Y fundamentalmente la decisión de, de llevar los pibes, ¿no? Ahí frente a la comisaría ¿Qué sucedió? Bueno, mira, eh, cerca de las 10 más o menos de la mañana eh, Llega personal de la policía eh, Avisándonos que habían recibido una amenaza de bomba del Colegio Niños Jesús Este, bueno, lo hacen a través de teléfonos públicos y por lo tanto, bueno, la policía nos pide que eh, eh, nos retiremos del lugar. Uh -huh. este, nosotros podemos tomar dos caminos, retirarnos o no, pero bueno, en este caso eh, conviene hacerlo porque ponemos en riesgo un montón de cosas, claro. especialmente chicos y docentes, bueno, todo el establecimiento. Uh -huh. Así que bueno, nos tuvimos que alejar del lugar este Bueno, un grupo, el grupo primaria, este, el, el salón SCAU nos permitió que estuviéramos ahí con los chicos uh -huh. hasta que se pudiera realizar este la evacuación de todos ellos, que los padres los vinieran a retirar. Y bueno, y el resto del grupo de, eh, escuela, de la escuela secundaria quedó en el salón de eh, Pablo uh -huh. eh Bueno, esta tarde me preguntan los padres si va a haber clases. Creo que está supeditado esto a a que vengan los Mira, peritos, ¿no? Sí, nosotros tenemos que esperar que eh, a, la, a las 12 nos vamos a reunir en, el, en alguna parte del establecimiento uh -huh. este, para tomar decisiones, es decir, ver si llegan los peritos, porque las clases comenzarían a la 1 y 1 y media, que es la entrada de, de secundaria, uh -huh. y bueno, si los peritos han podido llegar a ese momento hasta ese momento, nosotros este, tendríamos clase de lo contrario tenemos que tomar decisiones y, y decidir... Eh, ...que en el día de hoy no se dictarían clases... Uh -huh. ...pero por el momento no tenemos ningún aviso... ...de que hayan llegado los peritos. Claro. Eh, ¿Y a qué hora estarían decidiendo eso, María? Y nosotros calculamos que... ...antes de la una de la tarde... ...tenemos que tomar alguna decisión... ...y uh -huh. eh, al mediodía nos vamos a reunir en la escuela. Bueno, bueno. ¿alguna opinión sobre este tema? Y bueno, la idea es empezar a trabajar con padres... Uh -huh. este, ...como haciéndolos tomar conciencia, ¿no? Para que puedan reflexionar en familia... Eh, todo el daño que se causa el daño que se provoca con los hacia los chicos y bueno y que no se puede trabajar y perdemos días de clases y este bueno es la toma de conciencia no primero de los de los adultos y después de los niños como para ir en, bueno implementando algún taller de padres este hoy lo hablábamos casualmente con la inspectora diaria. Eh, para poder, este inspectora Nora Angelani, o para poder empezar a trabajar ¿no? uh -huh. con los padres y poder hacerlos reflexionar acerca de todo el daño que se causa con esto. María, y hago una pregunta, no este, por ahí Lego en el tema, eh, si no trascendiera en los medios, como pasó, que alguien avisó a los medios sobre este tema y pasa inadvertido, ¿esto también no perdería un poco su importancia? Sí, eh, lo, lo que pasa es que vos pones en riesgo, ¿no? Porque de haber algo este, es responsabilidad de los directivos o de la, del mm. personal del colegio y llegar a haber algo y nosotros este no, no hiciéramos, hiciéramos caso omiso a que, hasta la, a la amenaza. No, no, está bien, pero digo, esto toma mucho más trascendencia y por ahí la persona que llamó logra un poco más de trascendencia porque alguien le avisó a los medios de que esto sucedía. Ah, seguro, sí, seguro. ¿No es un poco este... irresponsable este ir rápidamente a avisar a los medios? y eh, Mirá, nosotros este, estábamos trabajando en el colegio. Uh -huh. Cuando salimos a la vereda, que yo venía a hablar con la persona de Scout para que me diera las llaves, sí. eh, ya me encontré con los medios de comunicación en la puerta. Pero alguien nos sea, llamó. Que no, no sabemos quién, quién, los, quién los citó. Ajá. No sé si lo hace personal policial, quién lo hace, pero en verdad este ya estaban en la puerta del colegio. Porque esto le da más trascendencia y le da más importancia por ahí a la persona que llamó, ¿no? Seguro, seguro que no, sí. bueno, es así. Eso también pero... sería importante reverlo. Seguro. poder charlarlo con los medios. María, eh, bueno, los convocamos si necesitan, por supuesto, difundir, si va a haber clases o no va a haber clases, este, la radio a disposición, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bárbaro. Gracias por estar siempre. Hasta, Hasta luego. luego. Adiós. La palabra...